Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur, que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Información. Análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Morina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica: Leandro Pafundi y César Baldoni. se <risa> me Es un beso prolongado que te da mi corazón ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Sudaca itinerante, este programa que anda recorriendo los barrios, visitando organizaciones sociales. En el caso de hoy, visitando encuentros de organizaciones sociales y políticas. Estamos en la Ciudad de Buenos Aires, ahora en un ratito nomás les vamos a contar bien dónde estamos, pero como lo primero es lo primero, yo paso a saludar aquí a la gente que está compartiendo hoy la mesa de Sudaca Señor Víctor Andrés Correa, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en otro Sudaca itinerante. Hoy con equipo casi completo, ¿eh? Hoy estamos ahí con el equipo casi completo, la baja femenina. Ahora le mandamos un abrazo muy grande a Paula Sotelo. Está transmitiendo hoy desde Radio Gráfica porque estamos haciendo una transmisión especial. Ahora le vamos a contar. Señor Leandro Pafundi, ¿cómo anda? Bienvenido. Hola, Mariana Andrés, ¿cómo andan? Bien, bien? acá un poco... Un poco con frío al lado del río, pero bueno. No sufra, no sufra. Está también el señor Humbertito Lunati ahí, que como siempre ha llegado tarde, haciendo de las suyas. Humbertito, ¿qué onda? Eh, onda? Onda vaga, que onda, es un grupo. <risa> onda, onda vaga, bien. Bien, está hoy en la operación acá, eh, en lo que es el estudio móvil de Sudaca Itinerante, Juan Pintos. Eh, vamos a pasar a lo que hacemos habitualmente cuando arranca este programa, que es saludar a todas las radios amigas. Ahí está, y por supuesto saludamos a la gente de Radiográfica en Barracas, a la gente de FM Moreno, a la gente de FM La Posta en Cuartel Quinto, en Moreno también, a la gente de Montevideo, sí, a la gente de FM del Carmen, un saludo muy grande. También, obviamente, a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias de Farco, un saludo bien grande para todos ellos. Para quienes retransmiten... Eh, a ellos les agradecemos mucho y son FM Bajo Flores, FM Compartiendo en Quilmes, en La Plata Radio Estación, radio Estación Sur, eh, en Ciudad Oculta, en la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Milagrosa, en Docsud, en ¿eh? Radio eh, Tranquila, la radio gente de Radio Tranquila. tranquila. Ahí está. Eh, en Córdoba, en la Ciudad de Córdoba, Radio Revés. En Córdoba también la gente de Monte Maíz a través de Radio Urbana. y en Chipoleti la gente de FM Mural a todos ellos muchísimas gracias. A todas las radios un abrazo muy grande, está empezando Sudaca Itinerante quiero Bien y como les decíamos que estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires y hoy estamos en un encuentro de organizaciones sociales y políticas que se está realizando aquí en el barrio de La Boca, una jornada de ciudadanía e inclusión organizado fundamentalmente por muchos ministerios del Estado Nacional y por las organizaciones sociales aquí del barrio de La Boca, de la zona de Barracas. Estamos con toda la gente de Radio Gráfica transmitiendo, la gráfica viene transmitiendo ya desde temprano y va a continuar luego del programa. También está la gente de Radio Nacional, está la gente del comedor Los Pibes, hay un montón de organizaciones que andan acá dando vueltas en esto... que es las jornadas de ciudadanía e inclusión. Así es, aquí vamos a estar y vamos a estar acompañando estas jornadas y vamos a estar comentando, bueno, o sea, de, de qué se tratan estas jornadas, qué es lo que están haciendo las organizaciones y qué, y qué significa la presencia del Estado aquí en el barrio. Exactamente. Señor Leandro Pafundi, está atento porque el frío lo tiene a mal traer. Cuéntenos cómo se puede comunicar la gente si lo no quiere hacer. Bueno, para comunicarse eh, se pueden meter a internet y van a facebook.com barra Radio La otra es en Twitter, en arroba Radio Sudaca, nos buscan el buscador de Twitter y nos van a encontrar como usuario de Twitter. Bien, y si no, nos pueden mandar un mensajito al 1567443334. Le repetimos, 1567443334. 4... 3334, ahí nos pueden dejar un mensajito. Y la otra es entrar a en la página que es radiosudaca.com.ar. Ahí está, ahí también nos pueden dejar un mensaje. Bien, esas son las vías de comunicación con Sudaca Itinerante, hoy transmitiendo desde el Puente Nicolás a Avellaneda, aquí en pleno barrio de La Boca. Y como estamos muy cerca del Río de la Plata, señor Víctor Andrés Correa, vamos a arrancar hablando un poco del otro lado del charco. Así es, en la vereda de enfrente estamos hablando de la República Oriental del Uruguay. Eh, bueno, hay una situación planteada a través de una propuesta que presentó el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, de plantear una contribución, ¿sí? un impuesto eh, a, a quienes tengan más eh, de 2.000 hectáreas. Bueno. A, a partir de eso se desató una andanada se armó lío, ¿no? <ríe> eh, ahí dice un, un, un tema de Jaime Ross se armó lío, cae la yuta, todo contra la pared bueno, al, algo de eso está pasando eh, obviamente Saltaron quienes quienes tenían que saltar, ¿no? Los dueños de la, de la tierra saltaron enardecidos con ante esta propuesta del presidente. Los de dueños de la tierra y los defensores de los dueños de la tierra. Exactamente. Que, que muchas veces son, son medio parecidos, ¿no? Que, Tan... que no es lo mismo, pero es igual, dice la canción. <ríe> Exactamente. Exactamente. Bueno, saltaron porque, bueno, obviamente... Eh... Es una medida que, bueno, o sea, obviamente le va a explicar. Eh, para eso entrevistamos a, al senador Agassi, senador por el Frente Amplio del Movimiento de Participación Popular. Le va a explicar muy bien. va a quedar clarito que, cuál es la discusión en Uruguay, pero quería dejar en claro digamos que esto apunta digamos a, eh, a la concentración y no, a, y no es un impuesto que afecta a la productividad, no es por producción, sino que es por concentración de tierra. Y, y sobre todo se pretende como eh, una especie de sanción, ¿sí? el presidente Mujica pretende sancionar a aquellos que justamente acumulan tierras pero no producen. bueno. Algo de, algo de eso tiene que ver, eh, vamos a escuchar a, a Agassi, que, que realmente les recomiendo porque es para entender eh, qué es lo que está pasando en Uruguay. Exactamente, Ernesto Agassi, hoy el senador del Uruguay fue viceministro de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Uruguay durante la gestión del presidente José Mujica y luego fue ministro, eh, sabe muchísimo este tema, ingeniero agrónomo, realmente conoce mucho y explica muy bien. Así que desde el Uruguay el senador Ernesto Agassi nos cuenta... ¿Qué es esto del impuesto que se quiere poner a la gente que tiene más de 2.000 hectáreas? Lo más importante es explicar que nosotros tenemos un sistema tributario en el Uruguay que fue modificado por el gobierno del Frente Amplio en el periodo pasado. Eso implica que todas las empresas, las empresas industriales, las empresas de servicio, todas las empresas, las empresas agropecuarias, pagan sus impuestos según la renta que tienen y además pagan los impuestos al consumo, este, y además pagan los aportes a la previsión social, este, y además pagan una contribución inmobiliaria por la propiedad de la tierra que recaudan los gobiernos departamentales en el Uruguay, ese sistema se instaló en el gobierno pasado y está funcionando y está funcionando equilibradamente y el sector agropecuario es un sector que tributa poco dada la importancia que tiene la actividad agropecuaria en el Uruguay. La producción de carne, la producción de granos, la producción forestal, la producción de frutas y hortalizas, de arroz, de trigo, de maíz y de soja. Muy bien. Ahora, eh, la decisión del presidente de la República, en cumplimiento del programa del Frente Amplio, es desestimular la concentración de la tierra. Un asunto que nada tiene que ver... con la política tributaria que se viene llevando adelante y que se va a seguir llevando adelante de acuerdo este, al sistema tributario que tiene el país. El tema este de desestimular la concentración de la tierra está en el programa del Frente, porque nosotros hemos tenido como consecuencia del alza de los precios internacionales, de los commodities, como consecuencia del buen funcionamiento de nuestra economía, este, de la predecibilidad, el respeto este, a las leyes, y lo de ser un país equilibrado y confiable, muchísima inversión extranjera. Esa inversión extranjera tiene que estar orientada en función del Plan de Desarrollo Nacional. Ahora, muchas de esas inversiones extranjeras se viene a colocar en activos que encuentran, porque antes esa plata que andaba en el mundo iba a los bancos, a veces va al oro o va al cobre. En el Uruguay empezaron a comprar tierras, y tenemos este, algunos propietarios de tierra. según cifras oficiales, que son impresionantemente grandes, son hiperconcentraciones de la tierra para el tamaño del Uruguay. Entonces, ese proceso de concentración en la propiedad de la tierra. La tierra en el Uruguay está bastante más concentrada que el ingreso. El 10% de la población que tiene más ingresos en el Uruguay es apropia el 32% de los ingresos totales. Pero el 10% de los propietarios de tierras mayores Son los dueños del 62% del mapa. Así que ya tenemos la tierra suficientemente concentrada. Este proyecto de ley que va a mandar el Presidente de la República este, está destinado a frenar ese proceso de concentración de la tierra. Y hubo una discusión bastante interesante adentro del Consejo de Ministros y también en el país sobre si los impuestos... ¿Tienen que grabar a la tierra o no tienen que grabar a la tierra? Entonces es una discusión interesante que yo se la quiero comunicar a los compañeros porque la tierra es un bien de capital, pero tiene sus particularidades. Una máquina, yo puedo poner una fábrica de máquinas o, lo, o, o industrias, yo puedo construir industrias que son bienes de patrimoniales, bienes de capital. Ahora, la tierra no se puede fabricar, es lo que nosotros llamamos que es un bien finito y lo tenemos que administrar en función de los intereses del país. y de toda la sociedad, fundamentalmente de los más humildes, entonces con esta recaudación que se va a hacer este impuesto se va a destinar al desarrollo rural, teniendo como centro a los agricultores este que necesitan más apoyo del Estado o sea, a los más chicos, los que tienen más capital. Esto es una en grandes pantallazos, una pintura de lo que se discutió en el Uruguay y la decisión que está tomando el presidente de la República en estos días. Ahí está, ahí pasaba la voz del senador Ernesto Agassi explicando de, de qué se trata este impuesto o esta contribución a, a los propietarios rurales de más de 2.000 hectáreas. Pero tenemos otra parte, Mariano. Así es, eh, estuvimos hablando bastante porque hubo voces en el Frente Amplio que no están tan de acuerdo con esto que plantea Mujica. Bueno, aquí la prensa en la Argentina dijo que... Que salía una nueva 125 con todos los problemas que dicen, bueno, este, pero sigue hablando el senador Agassi. No, le, los medios en Uruguay también lo planteaban como una interna feroz dentro del Frente Amplio por, por, por posiciones distintas, ¿no? Me parece que también ellos jugaron ese ese papel. Eh, Agassi también lo, lo va a explicar en la, en la charla que tuvimos con él. No, no, no, dentro del Frente Amplio lo que trajo fue propuestas complementarias. pero no debate, esto está en el programa de Frente. Nadie puede negar que esto está escrito en el programa. En la primera página del capítulo de Uruguay Productivo, dice, este lo que se ha propuesto a la interna del Frente Amplio ha sido otros tributos que en realidad tengan en cuenta la productividad de las tierras. Y aquí hay una discusión adentro de la izquierda si lo que se debe este, eh, grabar es la propiedad de la tierra o la productividad de la tierra. Pero, este... Acá la discusión más grande es con los grandes propietarios de tierra. La discusión no es adentro del Frente Amplio. La discusión es afuera del Frente Amplio. Lo que pasa es que los medios de comunicación manejados por la derecha en el Uruguay han tratado de conducir esto hacia una discusión interna. La discusión interna fue una discusión de propuesta muy respetuosa, muy equilibrada y que va a terminar en un proyecto de ley que se va a aprobar el lunes próximo en el Consejo de Ministros. La discusión grande... va a ser con los propietarios de tierra y con los negociantes de tierra, esos que intermedian entre los capitales y los fondos de inversión internacionales este, y la economía nacional, haciendo jugosa ganancia este, con las compras-ventas de tierra que son negocios muy parecidos a los negocios bancarios. ¿no? Así que yo descarto este, ninguna discusión importante al interior del Frente Amplio. Eh, el gobierno es el gobierno del Frente El programa es el programa del Frente, el presidente es el presidente del Frente, los parlamentarios somos los parlamentarios del Frente, y esto lo estamos haciendo en unidad. Lo que sí va a haber es un debate con los propietarios del país, que al igual que en la Argentina, son quienes han concentrado la propiedad de la tierra históricamente, y han incidido en los medios de comunicación y en el Estado para defender sus intereses. Ese va a ser un debate fuerte. sí. Bien, ahí pasaba el senador Ernesto Agassi y contando un poco de que va a haber un debate fuerte y que uno de los problemas del campo en el Uruguay, igual que en la Argentina, dos países históricamente dedicados a la producción agropecuaria, tiene que ver con que hoy el campo es parte del sistema financiero nacional e internacional, esto lo venimos diciendo hace rato y lo que se intenta hacer es ir contra esa especulación financiera. Por eso, porque hay propietarios que... que tienen, o sea, estos eh, mil y pico de, de empresarios que tienen esta estas propiedades, tienen el 35% de la tierra del Uruguay. O sea, es, es impresionante, es impresionante eso. Y, y, y justamente se tiende, se tiende a. a, a... De alguna manera este impuesto pretende, no sé si castigar, pero sí por lo menos eh, llamarle la atención a aquellos, a aquellos que tengan esa cantidad inmensa de hectáreas y que no producen sobre todo. Exactamente. Señor Lombartito, ¿usted tiene cuántas hectáreas? Tengo un montón, ¿pero cómo es? ¿Qué, ¿Me sacan la casa quinta para dársela a los pobres? ¿Siempre lo mismo? ¿Cómo es esto, Molina? Era, eh, al final era guerrillero, eso dijo Víctor Hugo Morales. <risa> al final se sacó la careta y mostró que era un guerrillero. Pues, bueno, gente, estamos llegando a la primera media hora de programa. Esto es Sudaca Itinerante. Vamos a ir a los compromisos institucionales de cada una de las radios. En un ratito vamos acá a continuar. Estamos en las jornadas de ciudadanía e inclusión. Hay un montón de ministerios, están haciendo documentos gratis. Está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Derechos Humanos, está la gente de la Secretaría de Deportes. En un rato, después de los compromisos institucionales, nos vamos a poner a hablar con alguna de la gente que está participando de esta inmensa actividad que para los que conocen la boca, les contamos, usted viene por la avenida Almirante Brown, Cuando llega el Riachuelo, esa Pedro de Mendoza hacia la izquierda, tiene como 300 metros de actividades infantiles, cine, todos los ministerios trabajando, está realmente muy pero muy bueno. Así que compromisos institucionales y en un ratito más continuamos con este sudac itinerante del día de hoy. Y es así. La vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así. son los que van a zafar es así aprendemos a ser felices así la vida del obrero es así y pocos son los que van a zafar somos sudaca somos sudaca Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo Vencedores vencidos Si has jugado, me hago de la alarma Ensayo general para la farsa actual Teatro antidisturbio Somos Tudak Bien, continuamos en este sudaca itinerante del día de hoy en esta transmisión especial que estamos haciendo junto a la gente de, de Radio Gráfica. Le comentamos a todas las radios amigas que hoy hay una transmisión especial de Radiográfica en estas Jornadas de Ciudadanía e Inclusión. Y nosotros, de alguna manera, hoy somos parte también de esa programación especial que hace la gráfica aquí desde el Puente Nicolás Avellaneda, en el barrio de La Boca. Señor Víctor Andrés Correa, nos olvidamos... de agradecer a la gente que nos ayuda a hacer Sudaca semana tras semana. Así es, agradecemos a la Biblioteca Nacional, a Cetera, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y a ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. A todos ellos muchas gracias por colaborar con Sudaca Itinerante para que podamos seguir haciendo esta propuesta radial. Así es, bien, y nosotros estamos aquí con alguna de la muchísima gente que está participando de estas actividades, estamos con Pablo Zapposnick y con Álvaro Recaño, Ellos son, eh, trabajan en el Ministerio de... Bueno, la Secretaría de Deportes de la Nación, están en la Ciudad de Buenos Aires y están organizando los Juegos Evita. Lo primero que hacemos es darle la bienvenida aquí a este estudio móvil. Hola, buenos días. Eh, gracias por hacernos participar en Ciudadanía Inclusión. Estamos trabajando para poder arrancar con estos juegos. Eh, los juegos estamos en plena etapa de inscripción. Ha comenzado el primero de junio hasta el 30. Inclusive, vamos a tratar de postergar la inscripción. 15 días más, pero hasta el 30 de junio estamos en los clubes de barrio, a ver 16 lugares de inscripción, donde tenemos gente que está recibiendo esas inscripciones, está entregando documentación para que, bueno, esto realmente sea participativo e inclusivo. Eh, los juegos tienen que ver con deporte, tienen que ver eh, con cultura y... Va a haber distintos deportes de equipo, deportes individuales, eh, categorías sub-14, sub-16, sub-18 y adultos mayores, además de eh, deportes de discapacidad. Bien, y te hago una pregunta que hablaba. Era Álvaro Recaño, ¿no? ¿No? Es así, que es el coordinador deportivo de estos Juegos Evita aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Contanos cuáles son algunos de, de los deportes que, que se. Tenemos deportes como handball, básquet. volei, fútbol femenino, fútbol 7 femenino, fútbol 11 para varones, y después tenemos atletismo convencional, natación y discapacidad con un, una jornada de un torneo eh, de atletismo en el Senar. Eh, además eh, tenemos adultos mayores con disciplinas recreativas que, como eh, sapo, tejo, Ajedrez. Esa está buena, ¿eh? Esa está muy buena. Esa <risa> la, está muy buena. La del sapo está buena. Esa está muy buena. Y hay Newcom que es el volei adaptado y además actividades culturales. Bien. Eh, les hago una consulta que por ahí a veces parece como muy, muy obvia, pero que está bueno este ponerse a profundizar. El deporte es un ámbito de inclusión social. El deporte es un ámbito de inclusión social y nosotros apuntamos exactamente a eso. Nosotros queremos que esto sea una herramienta que tiene la ciudad eh, para poder eh, masivamente participar en algo que ha estado descuidado estos años y que queremos que sea totalmente inclusivo, que puedan participar los barrios, que puedan participar los chicos, los discapacitados y los adultos mayores, en eh, actividades que, bueno, justamente al ser sociales y y participativas eh, articulan con, con distintos lugares de la sociedad che, y contanos digo, cuántas sedes hay, cuánta gente participa sedes deportivas va a haber en toda la capital estamos buscando muchos lugares y los clubes eh, de inscripción son clubes muy conocidos clubes de barrio y clubes por ahí un poco más grandes como comunicaciones como San Lorenzo Eh, Club Pampero en la zona sur, digamos, tenemos esos 16 lugares, además del CENAR, que es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, que está en Núñez, que es nuestra oficina donde estamos de 9 a 19 horas, los lugares de inscripción funcionan de 4 y media a 8 y media de la noche. Ahí está. ¿Y de qué franja de edad son los chicos que se pueden inscribir en estos juegos? Hay adolescentes de 14 a 18 años y adultos mayores mayores de 60 años. Ahí está. Y pensaba un poco en esto de en esa, en esa edad, ¿no? ¿Qué, qué tan importante puede ser eh, el deporte como método de inclusión, ¿no? Porque, bueno, eh, muchas. sabemos como muchas actividades, eh, siempre referidas a, a la participación y, y me parece que el deporte es una buena forma de, de poder demostrar digamos, esta inclusión y, y poder transmitir eh, otros valores, ¿no? no solamente el competitivo, sobre todo que muchas veces se tiene en cuenta en el deporte. Sí, eh, sabemos que los Juegos Evita Nacionales eh, están desde el año 47 con el doctor Carrillo que lo creó como una herramienta de salud y después eh, se derivaron en el deporte eh, a través de la mano de Eva Perón y desde ese momento que tuvo esa herramienta inclusiva y realmente la franja tarea que estamos hablando que es eh, de 14 a 18 años particularmente eh, donde hoy sabemos que tenemos que hacerlos participar e incluirlos eh, qué mejor que el deporte para esto no eh, nosotros estamos eh, digamos, apuntamos y, y apostamos a que esto salga muy bien y que todo el que quiera pueda participar, es, es la idea. ¿Y cómo viene la inscripción? La inscripción viene muy bien, muchas preguntas. Eh, para inscribirse hace falta una eh, ficha médica que, que bueno, se las entregamos nosotros para que todo el equipo tenga esa ficha médica. Eso implica que también los participantes puedan pasar por, el, por, por un servicio médico Eh, tienen que traer una fotocopia de documento y una lista de buena fe que eh, incluya a los participantes o al equipo. Ahí está. Y esto también se realiza, vamos a decirle a todos los oyentes, que es en todo el país, ¿no? Es... Sí, los Juegos Evita se desarrollan ya hace varios años en, en todo el país y este año lo estamos a, acá en, en Cava. haciendo hincapié, digamos, pudiendo este, desarrollarlo y, y lograr un crecimiento que no tuvo en estos, en estos últimos cuatro años. Che, vos sabés que yo me acabo de enterar que los inició Ramón Carrillo los Juegos Evita. Sí, eh... sí, el objetivo fundacional de los Juegos Evita tiene que ver con el plan de salud, este requerimiento de la ficha médica y poder incluirlos, digamos, dentro del sistema sanitario. Y bueno, y se fueron agrandando, digamos, hacia lo deportivo y las actividades culturales. Bien, con este concepto, ustedes me imagino que no trabajan solo desde la Secretaría de Deportes, sino que deben interactuar con otros organismos del Estado. Estamos, bueno, trabajamos en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, en Salud, con la documentación, el DNI, que son todos requisitos para participar, entonces el Estado en este caso, apoyando los juegos Evita, el desarrollo de los juegos, este... facilita todos los trámites y todos los controles necesarios para que la población pueda crecer eh, y desarrollarse en un ámbito de salud cultural, deportivo este, eh, pleno y amplio, ¿no es cierto? Está bueno, eh, yo digo nada, nos quedaríamos hablando acá cuatro horas, eh, hay como muchas preguntas, digo, sobre todo porque a algunos de los que estamos acá nos, nos gusta mucho el deporte, nos interesa mucho Pero un poco la, la pregunta, que, que no sé si, si tiene una respuesta rápida, es qué necesitamos en la Argentina para que el deporte sea parte de, esencial de los derechos humanos básicos de las personas, ¿no? Eh, porque nosotros estamos convencidos que el deporte está en un derecho humano como el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, porque es algo que realmente reconforta al ser humano, lo integra y lo hace vivir en sociedad y a su vez mejora, como decía Ramón Carrillo, la calidad de vida. Sí eh, el estado está trabajando para eso está con ese objetivo desde hace unos años que vienen eh, trabajando programas en deporte social y los juegos evita particularmente que se hacen a nivel nacional y se hace en, se hacen en todas las provincias del país eh, tienen una inclusión de aproximadamente 5 millones de personas que participan en los juegos evita de todo de todo el país. Eh, nosotros acá en la ciudad apuntamos a un número grande, estamos este, apostando a que la gente participe y que eh, sea un número grande, pero para que se den idea, el, el 31 de octubre al 5 de noviembre se hacen las finales en Mar del Plata, donde van 12.000 personas de todas las provincias. Digo, Este es el cierre de una actividad que realmente le trata de llegar a todos. Eh, y desde el deporte social, eh, este programa de, de Juegos Evita que ya es una ley, es una ley nacional, eh, eso es importante decirlo también. Eh, nada, nos acerca cada vez más a, al común de la gente, que es lo que queremos llegar. Y tienen el, el sapo y las bochas como deporte, ¿no? Como... No, bochas no, tenemos sapo, sapo. tejo. Mirá. Eh, donde los adultos mayores eh, nos dan cátedra okay. en eso y tenemos Newcom ajedrez y tenis de mesa eh, para esa categoría, además de los deportes que les había nombrado Pero... ¿Y para cuándo el Mundial de Sapo? Va a haber Mundial de Sapo, seguramente eh, te vamos a terminar haciendo un Mundial de Sapo acá en Argentina buenísimo Sería maravilloso ¿eh? Ahí está, Ahí estamos con Pablo Sapochnik con Álvaro Recaño la gente de los Juegos Cevitas de de la Secretaría de Deportes de la Nación, ellos trabajan particularmente aquí en la Ciudad de Buenos Aires y les queremos agradecer muchísimo aquí la, la presencia en esta suerte de, de estudio móvil que tiene la radio gráfica y donde también está transmitiendo su vaca itinerante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de difundir esto que es tan importante y tan caro a, a toda la población de Cava. Y volviendo al tema del sapo digamos que han demostrado mucho interés evidentemente, Este, les quiero decir que mi apellido casualmente es Zapos Nick, Ahí Así que cualquier consulta que quieran hacer en particular de esa disciplina, que todos fregamos que sea olímpica, este, pasen por la oficina. ¿Cuán, cuánta, para, para, nota de color, sobre el final. ¿Cuántas veces le metiste la fichita a la vieja? <risa> ah, viste. Bueno, la sí. verdad que tendría que hacer memoria, pero nos juntamos a las 6 de la tarde yo, y voy haciendo los números. Yo me acuerdo una sola vez en mi vida, no lo podía creer, debía tener nueve, ah, okay. 10 años. No, nunca más. Bueno, mil gracias por todo, ¿eh? pasó aquí la gente de la Secretaría de Deportes de la Nación, Juan Pinto que está hoy acá con nosotros en la operación técnica, va a poner algo de música y continuamos en esto que hemos denominado Sudaca Itinerante. Más compadre de San Telmo, piedras esquina Carlos Calvo, desde barriosos el despertador. En tu brazo los pájaros de todos lados amanecen con tu rostro a mi lado. Recuerdo tu casa sin remanso, único verde en tu ventana. Bosque que Saguan el saguán fue tan lindo estar Bajo la tibia sombra de tu cabellera Paraíso de arrabal y madera Quien vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100 Viendo a través de tu puerta cancel que va a Vientos apasionados, vientos del querer, y la línea se como el polen de la revolta al el pavimento. Es inútil esperar el reencuentro. Quien viola se Sudaca Bien, y continuamos con esto que denominamos Sudaca Itinerante Estamos en estas jornadas de ciudadanía e inclusión Que organizan este, muchos ministerios, muchos organismos del Estado Estamos acá en el puente Nicolás Avellaneda La gente, la gente que conozca la boca Y lo digo para los amigos que están acá en el barrio, pero también para los oyentes de la Ciudad de Buenos Aires, del Conurbano y algunos de las provincias, una, de, vénganse y se tienen que dar una vuelta por el puente Nicolás Avellaneda. Realmente no tiene nada que ver con lo que era hace... cuatro o cinco años, esto un trabajo hecho por las organizaciones sociales y el Ministerio de Desarrollo Social dejó el puente que une la boca con la isla Maciel de una manera espectacular, realmente está muy pero muy lindo, se puede visitar, se puede recorrer tienen las escaleras mecánicas realmente está muy pero pero muy bueno nosotros estamos aquí con una vecina al barrio con Débora Ramírez ¿qué tal? Bienvenida A ver, espera espera espera esperá, que me parece que ahora sí vas a poder Eso. hablar. Hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, mi nombre es Débora, como lo dije recién. Yo soy, bueno, vecina del barrio. Bueno, acá eh, con los compañeros, los vecinos del barrio, las organizaciones, apoyando esta actividad de los ministerios. Acá eh, con la gente que se suma, que pregunta, que está interesada por, por las cosas del barrio. Eh, también, eh, bueno, distintas organizaciones... ¿Vos sos de alguna organización? Eh, yo pertenezco al Centro Comunitario Madre Esperanza y milito dentro del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Mira, che, y te hago una pregunta que, que por ahí suena ridícula, pero está bueno que, que lo cuentes. Digo, ¿Por qué las organizaciones sociales participan de esta actividad? Eh, las organizaciones, bueno, por el, el cambio, por el proyecto que estábamos llevando a cabo. Eh... Adelante, de, de apoyar todos estos cambios que se vienen dando, que se, se dieron desde Néstor y eh, dando fuerzas a la organización, a, a la gente del barrio, eh, apoyando a la juventud. Ahí está. Bien, y hoy hay de todo acá, ¿eh? Ahí vinieron con películas, con teatro, eh, se pueden hacer los documentos, te puedes escribir a los planes de. de cómo se llama de más y mejor trabajo. La asignación universal. La, la asignación universal. Puedes ver a Radio Gráfica y a Sudaca en vivo, puedes ver a la gente de Radio Nacional que está acá enfrente nuestro, y, um, realmente cantidad de actividades. Sí, hay demasiadas actividades. Por suerte nos acompaña el tiempo, que así que se viene sumando la gente, que así que seguimos esperando que se sume mucho más gente, que venga, que que pregunte, que quiera hacer los trámites, así como Están los DNI, que así que, que se sumen. Nos Después... acompaña el tiempo, Débora, pero tráigase una bufanda, señor vecino, ¿eh? porque <risa> sí. hace frío. Sí, vengase un poco abrigado, porque del lado del río hay mucho viento. Ahí está. Así que, bueno, apoyemos. Débora Ramírez, mil bueno, gracias acá muchas por esta, gracias por esta a visita. Gracias por el espacio cedido y así el apoyo a todos. Igualmente. Ahí está, de, de Madera Esperanza, una de las organizaciones sociales que participan hoy de esta inmensa actividad que organizan cantidad de, de ministerios. Vamos a nombrar algunos, los teníamos por acá ahora, el viento. Este que nos vuelve loco, eh, a veces nos hace perder algunos de los papeles. Pero, por ejemplo, está el Ministerio de Planificación Federal, está el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, eh, Justicia y Derechos Humanos, está el Ministerio de Turismo, está el Inca, pasando películas, está el Inadi, Eh, usted Mortito no haga ningún comentario al respecto con el INADI, ¿sí? Está la Secretaría de Comunicación Pública, está el ANSE, está en la Secretaría de Cultura, está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, mire, se llama igual que en Uruguay, no sabía esto. Bueno, cantidad, cantidad de actividades en esto que se denomina las jornadas de ciudadanía e inclusión, donde el Estado con todos los ministerios va a visitar a los barrios y hoy realmente la boca está convertida. Así en un espacio para recorrer, para visitar. Está realmente muy bueno. Muy bueno, está. Eh, casi, casi que, que me anoten los juegos, ¿eh? Y ya está ¿eh? ahí. <risa> no, no, no. No me dio el Physic du Roll. Pero no, no, había, no había Valero, ¿eh? Le vamos a tener que ir a proponer un Valero ahí, ¿eh? O, me parece. O tiki -taka. O un Tiki-Taka. <risa> Pero ese es menos, menos originario. ¿eh? Menos olímpico. Ese es Buenos Olímpicos, exactamente. Bien, ¿usted qué... ¿De qué quiere hablar hoy? Hoy eh, le voy a traer, eh, hablando de... Voy a hablar a apenita del INADI, no me discrimine, Molina. <ríe> no me discrimine. Pero hice una poesía que la voy a leer cuando me llegue el momento. Con, con Clarín, porque Clarín ahora está... La verdad que es un buen momento para leer Clarín porque están, a, están atacando a pleno. El otro día vio el, que Cristina hizo un acto hablando de... De bueno, de... De un kelper que, que le dieron el documento argentino, que estuvo muy bueno. Bueno, ellos hicieron una investigación súper profunda y descubrieron que una. que ya le habían dado un documento argentino a una kelper. Ilan, el pelo al huevo le buscan, ¿no? Le, le, le buscan dos, están a pleno. Eh, después del de próximo bloque vamos a ver, a tratar de analizar por qué el cambio este de.. de... de actitud de los hijos de Ernestina Herrera, de Marcelo y Felipe, de estar disponibles para hacerse el ADN a pleno. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente, sí. Es raro, ¿no? En el barrio te miran y dicen, es raro esto. Podríamos hacer una apuesta, ¿no? De acá que salga, porque fue. Yo tengo tres o cuatro teorías, por lo menos. Es raro. Igual ahora se pusieron en una posición donde sea cual sea el resultado, nadie <risa> va a haber un lado que no va a creer, <risa> digamos, ¿no? Yo, que, digamos, está claro que el camino recorrido igual genera Este, digo, si son hijos desaparecidos está claro lo que va a pasar, si no son hijos desaparecidos todo el mundo va a sospechar porque todo lo que hicieron estos años ya instalaron la sospecha hasta el resto de sus vidas. ¿Sabe qué es lo mejor de, de todo esto? Lo mejor de todo esto es que Clarín dejó de hablar de Jock Lender. Más o menos un día Clarín dejó de hablar de Jock Lender. ¡Qué momento, eh! Yo creo, yo creo que una una una de las victorias si, si se puede decir en el caso de que esto se acceda, ¿no? de, de, de una voluntad que, que se dieron por la presión, la presión la lograron aquellos que van y gritan en los micrófonos de TN. O sea, no me diga. Uno a los nietos. O sea. En todos lados. <risa> devuelvan a los nietos, devuelvan a los nietos. Que es muy, muy bueno en la eso. en la página web, en el sitio, hay un al lado de Clarín hay un una especie de streaming de Twitter, donde aparecen eh, cosas referidas a los temas. Entonces, eh, empezó una campaña donde eh, ponían el tema y además al lado ponían Devuelvan a los Nietos. Entonces empezó a aparecer en la página de Clarín todo el tiempo, Devuelvan a los Nietos, Devuelvan a los nietos". Mirá, impresionante. Bien, nosotros estamos terminando el segundo bloque de Sudaca Itinerante, transmitiendo aquí desde el puente Nicolás Avellaneda, y nos vamos a ir con un separador de lujo, y es... las palabras de Cristina Fernández de Kirchner cuando le contesta al primer ministro de Gran Bretaña diciendo que Las Malvinas está fuera de discusión. Con eso nos vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios en un ratito nomás. Continuamos aquí desde el puente Nicolás Avellaneda en el barrio de La Boca. Quiero decir algo, y esta vez sí como presidenta de todos los argentinos. Hace unas horas nomás quien es el primer ministro del Reino Unido, sostuvo en lo que la Cancillería ha definido como un gesto de arrogancia, y yo lo defino como un gesto de mediocridad y casi de estupidez, la palabra punto final para la historia de nuestras Islas Malvinas, como un punto final a la historia. Yo quiero decirles en nombre de todos los argentinos, que los argentinos nunca creímos en los puntos finales, ni en los derechos humanos, y mucho menos en los derechos soberanos de nuestras Islas Malvinas. Que solamente la mediocridad, que solamente la arrogancia cree que se puede poner el punto final a una historia. Vamos a seguir incansablemente reclamando, no solamente esa soberanía, sino el que se sienten a dialogar y a negociar como marca la resolución de Naciones Unidas. Vamos a hacerlo en todos y cada uno de los foros. Vamos a decir que en el siglo XXI siguen siendo... una burda potencia colonial, en decadencia, porque el colonialismo es algo antiguo además de injusto. Y lo vamos a decir sin cansarnos. Y lo harán los que vengan después de mí y los hijos de nuestros hijos, pero las vamos a volver a recuperar en el marco del derecho internacional y de la paz, que no les quepa dudas. Es así Somos sudaca. <imitation> Somos sudaca. sudaca. Uh, Somos sudaca. Somos Tudaka. Chichimani, Colombia. Up there in Bien, y continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos empezando la segunda hora de programa aquí desde el Puente Nicolás Avellaneda, que está espectacular, espectacular. Y empezamos esta segunda hora casi con una visita de lujo inesperado. Siempre lo llamamos, lo hinchamos, le preguntamos qué piensa el día del periodista, le preguntamos de algunas cosas históricas, el ni se debe acordar, pero nosotros siempre lo, lo hinchamos por celular. Y hoy estaba haciendo el programa aquí en Radio Nacional, enfrente nuestro está... En la mesa de Sudaki Itinerante aquí en esta transmisión, el señor Hernán Brienza, le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí compartiendo con nosotros un rato los micrófonos de, de Sudaki y de Radiográfica. ¿Cómo les va, muchachos, bien? Bien, acá andamos. Bueno, Hernán Brienza, fundamentalmente cuando te vimos que estabas acá enfrente haciendo el programa, dijimos, nos tiramos los pies, nos cruzamos así con los dos pies para adelante y le pedimos que nos hable un poco de UME porque nosotros queríamos hoy homenajear... ...a don Martín Miguel de Güemes... ...sabemos que vos estás con todo este tema de... histórico... ...que escribís bastante... ...dijimos que mejor que lo que habíamos pensado... ...para hablar de Güemes decirle a Hernán Blienza... ...que nos cuente y que le cuente a los oyentes... ...de, de Martín Miguel de Güemes... ¿no? ...que es una figura quizás... ...uno siente poco reconocida... ...en la vida histórica del país... ...vos sabés que Güemes fue muy poco reconocido... ...a lo largo de la historia también... ...recién eh, entró al Panteón de los Héroes Salteños... ...en Salta en 1930... Eh, cuando no quedó más remedio que eh, a, aceptar al gauchaje dentro del panteón de los héroes. Hasta ese momento Güemes había sido absolutamente olvidado. Es a, quizás a partir de la guerra gaucha de Leopoldo Lugones, donde hay una reivindicación de, de los gauchos como protagonista de la revolución de mayo y a partir de ahí Güemes empieza a jugar un papel protagónico en la historia. ¿Por qué? Por una sencilla razón, por el origen de Güemes. Güemes si bien la familia era una familia que estaba acomodada en la salta de 1810 cuando se puso la revolución eh, no eran parte de la aristocracia salteña y además se puso algo más interesante como él era un líder popular, como era un líder del gauchaje la aristocracia jugó a favor de la revolución, pero muchas veces en contra de la revolución según sus propios intereses fue la que terminó dejándolo solo a Güemes que buscaba una, una reforma y una revolución muchísimo más profunda que solamente la independencia ¿no? De los precursores de la guerra de guerrillas, dice el mito. Sí, en realidad vos sabés que sobre la guerra de hay muchos padres ¿eh? uno, uno de ellos es Manuel Dorrego, que fue el que le, le aconsejó a San Martín a través de Guido que haga la guerra de guerrillas, se llamaba en aquel momento guerra de partidarios o guerra de recursos y constaba de un pequeño, un pequeño grupo que pudiera atacar los vibres constantemente del eh, enemigo, no esa era la guerra de guerrillas esa era la guerra de recursos, por eso lo que había que hacer era ...impedir que el enemigo llegara a sus propios recursos. Eh, y lo que le dijo Dorrego a San Martín es que dejara una, una partida de soldados... ...que pudiera hostigar constantemente a los españoles. San Martín acepta esa idea, eh, pero no acepta el liderazgo que le ofrece Dorrego. Dorrego ofrece un salteño que no me acuerdo ahora el nombre... ...pero San Martín decide finalmente elegir a, a Güemes, que ya era un, un caudillo... en la provincia de Salta que era muy acompañado, muy querido por los gauchos de esa época, ¿no? Ahí está. Y aprovechando que hablamos de, de Güemes el 17 de junio, muere Güemes eh, en 1921, y yo voy a aprovechar para preguntarle a Hermián sobre... El 19 de junio es el natalicio de Artigas. Sobre, sí. Sobre, sobre José Gervasio Artigas. Hay varias cosas para contar de la muerte de Güemes, porque... A Güemes le meten un tiro, el, el tiro entra por la ingle eh, y es una zona muy complicada para que, le, para que te entren un tiro por ahí. Eh, la historia oficial dice que él estaba, eh, se sube al caballo y cuando se sube al caballo le dispara la partida realista que viene atrás de él. Pero hay una versión oral en Salta que dice que en realidad Güemes estaba descolgando de un balcón ...porque un marido, un jefe realista lo descubre con su propia mujer en su propia casa... ...entonces le tira desde abajo y es por eso que la bala le entra por la ingle. ...es Vox Populi en Salta, ¿eh? Nadie, eh, nadie desconoce esa historia y todos dicen... ...no, la verdad la muerte de Güemes fue así... Eh, vaya, ...uno puede elegir cuál, cuál muerte prefiere para, para Güemes... ...lo cierto es que Güemes estuvo, como él era hemofílico, estuvo 11 días desangrándose... Y sus últimas palabras fueron: Hay Carmencita que hará sin mí, ¿no? Carmencita era su mujer. Hernán, si esa versión es verdad, le pipiaron el tiro, ¿no? Porque no iba a la Ingle ese tiro. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que lo tir le tiran desde abajo. Imagínense Güemes descolgándose del, del, este, del techo y del balcón, en realidad, y el, realista, el jefe realista tirando desde abajo. ¿no? Bien, ahí está. Che, y sobre Artigas, que nació el 19 de junio, digo, también tendría que ser casi un padre de la patria para nosotros, ¿o no? Artigas es el padre del federalismo argentino, con lo cual tenemos ahí la construcción de, de un héroe que se lo apropiaron los uruguayos, pero que ni siquiera el propio Artigas quiso ser uruguayo, eh, porque cuando firmó un su testamento dijo, yo, José Gervasio Artigas, argentino argentino oriental no y en ese argentino oriental hay algo muchísimo más importante que la idea de creer que es argentino uruguayo que es una estupidez en sí misma sino de lo que se trata es que hay una patria grande que la patria grande es Argentina en, en términos de en la República del Río de la Plata no la, la República platina digamos no Eh, en eso creía Artigas. Artigas no creía en la Argentina tal cual la conocemos hoy, no creía, muchísimo menos creía en Buenos Aires, eh, en lo que creía justamente en una confederación de repúblicas en las cuales eh, tuviera como eje el Río de la Plata y que la banda oriental del Uruguay, el sur de Brasil, las Misiones Orientales, el Paraguay y las, las, las provincias y estados de las Provincias Unidas del Sur formaran parte. De un mismo conclave político, comercial, económico Era una mirada claramente de avanzada para la época Y fue obviamente muy rechazado por la élite porteña eh, Que solamente estaban preocupados por el comercio y el contrabando Por eso me parece que Artigas es sin duda, para mí, uno de los próceres argentinos más importantes de la primera década de la Revolución Ahí está Está aquí con nosotros, le agradecemos mucho a Hernán Brienza. Para el que no lo conoce todavía, le digo, es casi un ahijado de Hugo Chávez que lo anda recomendando por todos lados del mundo, diciendo, lean el libro El Loco Dorrego de, de mi amigo Hernán Brienza. Es así. Sí, tuve la suerte de que a Hugo, a Hugo Chávez le gustara mi libro, que le gustaba también a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y se, de alguna manera se tuitearon se y se aconsejaron mi libro entre ellos, así que nada, esto, la, no, no puedo pedir más nada a la vida después de eso, ¿no? Exactamente, de fútbol, hoy no vamos a hablar. Muchísimas gracias por Dale. la invitación. ¿eh? Pasó Rambrienza, aquí por su AQ itinerante. Allá va ese Martín Güemes, barba, florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. ¿Eh? ese bravo Martín Güemes en salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Con sus gauchos fronterizos el norte guardó, los tuvo a los godos los cuando les cayó. suela si quiere invadir pues abremos los alteños vencer o morir chacarera chacarera de la libertad ya se va Chango sin mujer cumplir su deber. Porque güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. que nos mande la reina ni el rey Somos libres y tenemos la patria por ley Chacarera, chacarera de la libertad Ya se van los maturrangos que gusto me da Somos, Somos Sudaca. Sudaca Somos Sudaca Bien, y continuamos aquí en este Sudaca Itinerante. Estamos en esta producción especial junto con la gente radiográfica que hoy arrancó temprano, temprano y va a seguir. Después, cuando Sudaca se va en la programación de radiográfica, sigue esta transmisión especial aquí desde el puente Nicolás Avellaneda hasta las 14. Horas me dice acá Juan Pintos a modo de desesperado, como diciendo: No te mandes ningún moco. Ahí está, ahí está, y, y hasta las 14. Entonces vamos a estar invitando ¿sí? a todos los chicos al taller de construcción de instrumentos musicales. Esto será en la carpa de cultura, a la izquierda del escenario central. ¿sí? Ahí, bueno, invitamos a todos los chicos a participar en la construcción de instrumentos musicales. Bien, y nosotros, ¿le mandamos un saludo a Paula o no? Porque pobre, pobre estaba ahí. Sí, sí. Y Gabriel es otra chico que está en la operación técnica ahí, les mandamos un beso muy grande. Están haciendo ahí la transmisión especial de, de Radio Gráfica. Nos llegó acá una cosa que lo habían comentado vía correo electrónico un amigo mío ahí, muy gracioso. Se llama Bosteros contra el Macrismo. ¿Ya? Yeah. Mire, bueno, yo pensé que eran todos macristas los bosteros. Yo también, eh. Pero bueno, parece. Bueno, que... Algunos no. Parece que no, el pueblo boquense con representante de todos los sectores de la sociedad, la esquina, Néstor Kirchner, la agrupación peronista descamisado, rock para la victoria, el compañero Alex Freire, José María de Bello, vamos a desagraviar a los amados colores azul y amarillo alzando nuestras voces contra el macrismo, por eso decimos desde ahora decir no a Macri en la ciudad y un previsor no a Macri en boca. bien, eh, andan por ahí dando vuelta aquí en estas jornadas de ciudadanía inclusión también los bosteros contra el macrismo eh, a mí no me molestaría para nada que vuelva a, a Boca ¿eh? si se va de la ciudad si la condición para que vuelva a Boca que se vaya a la ciudad negociamos eh... Pero... firmo ya, dígame dónde está juntamos firmas, ponemos un blog, ganamos alguna historia de esa Está bien. Eh, ah, se me había ocurrido alguna... ¿A usted se le había ocurrido alguna idea parecida con otro personaje también que se dedica a otra profesión y que hacía... La otra profesión mejor que la de político. Exactamente, <risa> pero bueno, lo vamos a dejar... Este... No lo vamos a nombrar ahora. No, no lo vamos a nombrar ahora. Antes del mediodía, ¿sí? Se pueden acercar en, en la carpa de Presidencia de la Nación a través del Ministerio de Educación. Taller de lectura para niños y jóvenes con el profesor Paulo Martín, ¿sí? Y también habrá simultáneas de ajedrez. Por la tarde, simultáneas de ajedrez del Círculo de Ajedrez de Parque Patricios. Así que estamos invitando a, a todos los que se quieran acercar aquí en La Boca, Barracas, todos los que están allegados, que están escuchando radiográfica, pueden hacerlo y hacer acercarse a, a las carpas que van a ver actividades eh, durante todo el día. Bien, y en este día así nublado, medio fresco nosotros estamos cerquita del río aquí en el puente Nicolás Avellaneda se sigue acercando gente, aquí también está la producción de radiográfica trabajando a pleno y se acercó el coordinador de salud del Ministerio de Salud de la Nación, Ricardo Quintana lo primero que hacemos es darle la bienvenida aquí a Sudaca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas vas? tardes ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, eh, contanos un poco, eh, entre las muchas de actividades que hay hoy aquí en estas jornadas, eh, contanos qué hace el Ministerio de Salud aquí en estas jornadas de Ciudadanía e Inclusión. Hay dos áreas, están los SIC móviles, al, lo que hacen eh, hay atención médica, y especialmente nosotros, que es el programa de cuidarse en salud, del Ministerio de Salud de la Nación, se hacen controles de presión, se hace peso y talla, Se hace glucémico, colesterol y se está vacunando a niños con el calendario de vacunación y adultos con la de gripe de este año. Bien, eh, tengo entendido que van recorriendo barrios, ¿no? Andan por varios lugares, ¿no? Con toda esta movida. Sí, sí, sí, todas las semanas estamos en un lugar distinto. La semana pasada estuvimos en Flores, hoy estamos en La Boca. Es decir, es itinerante el recorrido. Y no solo Ciudad de Buenos Aires. No, no, no, estamos en la provincia de Buenos Aires también y en diferentes provincias de la Argentina. Mirá. Sí, ¿Y la gente se acerca? La verdad que sí, siempre tenemos alrededor de una concurrencia de entre 200 personas en hacerse controles y en vacunación, más de 100 siempre. ¿Y cuáles son las preocupaciones más importantes que vos detectás de, de la gente que viene? Mira, eh, generalmente en, este, en lo que es en estos recorridos en, en los barrios es el tema de completar el calendario para los chicos, que nos sorprendió la cantidad de gente que se acerca, Y después el tema de hipertensión... El calendario de vacunas. El calendario de vacunas, el calendario de vacunación. Y después el tema de eh, la gente con hipertensión y glucemia alta, que la incidencia es bastante alta acá en Capital, y eh, se viene a, a controlar ya que se le complica ir al hospital, y esto como si tener antes un sábado... Eh, y es más rápido, lo eh, aprovecha que estamos nosotros. ¿Ustedes no son los que van a sacar el salero de, de las mesas de los bares? No, no, no somos ellos, <risa> pero recomendamos, hacemos muchas recomendaciones de que se tiene que cuidar uno solo. Ahí estamos al horno, ¿eh? ahí, ahí estamos al horno con frita todos nosotros. Che, eh, así, bueno, y estas actividades se realizan todas las semanas en distintos lugares de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente, nuestro programa en particular, que ya te repito, se llama Cuidarse en Salud, es, eh, trabajamos a nivel nacional, no solamente acá en la Capital, por ejemplo, ahora hay un grupo que está en Salto, provincia de Buenos Aires, y por el tema de las cenizas, tendríamos que estar también en San Juan, pero por el tema de retrasos y todo, se pasó para más adelante. pero también estábamos en Mendoza, San Juan, Entre Ríos, ¿qué decir? es nacional. Bien, respecto de estas dos preocupaciones que vos dijiste, lo de la hipertensión y también lo del de calendario de vacunas, ¿cuáles son las recomendaciones para las familias con niños pequeños? Primero que, más allá de que no estemos nosotros, porque es un programa itinerante, se acerquen al centro de salud con el calendario de vacunación y que completen el calendario de vacunación, que es muy importante. Además, se lo van a pedir más que nada cuando ingresen hagan ingreso escolar, le van a pedir el calendario completo. Y con respecto a los adultos, con el tema del cuidado, eh, que hay que tomar un poco de conciencia nada más. Es decir, el primer nivel de, de, de salud justamente es el de prevención. Entonces, si uno se previene, justamente no va a tener que... estar accediendo al sistema de salud más avanzado, que es el hospital, que justamente es la idea. Ahí, Ahí está, bueno, impecable el trabajo que están realizando acá, es la palabra de Ricardo Quintana, coordinador de salud, pertenece al Ministerio de Salud de la Nación, y está acá en estas jornadas de ciudadanía e inclusión, y anda dando vuelta por todos lados, como, como nos dijo, ¿no? Es así. Sí, exactamente. exactamente. Bueno, dale, Ricardo, te agradecemos mucho, y bueno, la gente que anda acá por la boca, por barracas, sabe que hasta... las 4 de la tarde, ¿no? Hasta las 4 estamos atendiendo gente, en realidad estamos anotando y nos quedamos un ratito más, 4 y media de la tarde estamos acá, pero anotando gente hasta las 4. Bien, perfecto, aquí pasó Ricardo Quintana, el coordinador de salud, trabaja en el Ministerio de Salud de la Nación, ya saben, los que están escuchando este programa en vivo y en directo, y están aquí eh, por la zona de La Boca, Barraca, San Telmo, por ahí, si quieren hasta las 4 de la tarde, vienen acá a consultar todo lo que tengan que consultar acerca de su salud. Got a big bamboo now Up there in Chapiju now And I'm a big Bien, y continuamos aquí en esta transmisión especial de la radiográfica donde Sudaca Itinerante también se integra y hace su programa en estas jornadas de ciudadanía e inclusión. Aquí en el puente Nicolás Avellaneda estamos nosotros haciendo la transmisión. Le dijimos para la gente que conozca La Boca... Ahí se mató alguno, ¿eh? Viene por Almirante Brown cuando llegan a La Boca. Ahí a la izquierda está el famoso puente Nicolás Avellaneda. que está todo remodelado, que está espectacular bueno, desde Almirante Brown hasta el puente Nicolás Avellaneda están una cantidad de actividades impresionantes que se están realizando las cuales nosotros mucho por ahora no podemos compartir porque estamos acá haciendo el programa Sí, no, no, no, estamos... Vamos a ir, estamos a cubierto, ¿no? Haciendo el programa y bueno, pero vemos, ahí asomamos la, la cabeza un poco y vemos la, la intensa actividad que está habiendo aquí en esta zona de La Boca. Ahí está. El señor Humbertito Lunati, eh, ¿anduvo viendo publicidades electorales en estuve, estos días? Estuve viendo alguna, eh, subí a la página de Sudaca una sí. interesante, ¿la vio? La vi, la vi. La que dice, es la de la famosa... Eh, ¿Cómo es la que dice la, eh, Macri? Eh, bienvenido. No. Vos, sí, sí, dice, vos sos bienvenido. Eso. Y si usted lee sutilmente, hay un, un tipo con una remera heavy metal, con una onda heavy metal. En la remera dice vos sos bienvenido y en la remera dice Chugel. Bueno, eh... no, no solo eso. Dice En la remera dice Welcome to Hell. <risa> Lo dice en inglés. Y, igualmente le quiero decir eh, a los oyentes. Y ustedes también, no sé si lo saben, viste que en uno de las tantas publicidades de son bienvenidos aparece uno con la remera de sumo. Sí, terrible. Sí. Bueno, eh, Diego Arnedo y sí. Ricardo Moyo protestaron y pidieron que por favor eso no se utilice más, porque ellos, como integrantes de Sumo, y creo que tienen los derechos de la banda, eh, piden que no se utilice la imagen pública de sumo para hacer publicidad electoral. del señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y una sutileza, el señor que aparece con la remera de sumo eh, tiene un corte punk, sí, no, no, no eso puede su... ser. No, eso, alguien le tiene que explicar a los publicistas que eso no va. Como nos acusan de que somos demasiado oficialistas a veces, en términos de la publicidad oficial... Y está bastante bien igual la acusación, <risa> que sea sincero. Pues. Este, en términos de publicidad oficial... Yo hago una pregunta digo, no sé, digo para ahí los amigos que están en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias, todavía no lo vieron. Cristina Fernández Aquina, Quina, nuestra presidenta, es una mujer linda. Claramente. Indudablemente es una mujer linda. Hay una foto de ella, muy fea, que la utilizan todos en la campaña electoral y no entiendo por qué. La utiliza Julián Domínguez, la están utilizando ahora en la campaña de tomada tomadas. Esa la presidenta, no sí yo creo que debe ser la presidenta más linda del mundo en tus tierras. Tiene que poner esa foto fea toda... con Photoshop, ¿qué necesidad? Sí, no no, no, no no, se entiende. ¿Qué necesidad tienen? Pero bueno. Igual, eh, digo, para, para ser totalmente honesto, usted dice la Marina del Mundo como presidenta. No hay tanta competencia. ¿O ¿Quién compara con el Pepe Mujica? ¿Está comparando? ¿Está? Así cualquiera. No sea malo, Bertito. Bueno, en un rato le vamos a contar sobre todo a los oyentes que son de la provincia de Buenos Aires y de, de las otras provincias que... retransmite en sudaca una publicidad de, de la coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires que se las trae pero señor un lunati eh, usted su pequeña columna el día de hoy es toda suya eh, voy a leer un, un poema Molina así nos ponemos dos eh, románticos muy recomendable leer clarín que a la mala onda va con patín y si no vean el palazo con el caso morgado rashid y qué contento se ponen con la declaración de randazo El Inadi no puede conducir, que, que Morgado a TBR vuelva, que no hinchen las bolas. Rashid es mejor que Gianola. Y para concluir les digo, por fin Clarín dejó de hablar de Joclender, por, este, por estos valientes chicos que a la extracción se someten. Parece una pelea de catch, que no le salga mal el argumento, ya lo veo a Manieto bailando en el caño en show macho. ¿Quién qué, qué, qué, qué agarró? ¿Un ataque de qué? ¿Y me agarró? Después, ¿Qué voy a hacer? De, de policía ciudadana. Pero está bastante bien, Molina. Me inspiré en el tren. Bien. Sí. El tren me inspiré. ¿qué voy a hacer? Bien, la pequeña columna del señor Humbertito Lunati, hoy poeta nacional, podríamos decir, poeta barrial, por lo menos, aquí, hablando de los medios de comunicación en la Argentina, y para cerrar su columna, señor Humbertito Lunati, eh, usted vio la publicidad de ¿Nos dicen que somos locas? Sí, eh, sí, Pero... sí. pero si somos locas porque no queremos la corrupción, ok, llamanos locas. Esa es, la, esa es la publicidad de la coalición cívica con una foto de María Eugenia Estensoro y Elisa Carrió, se lo comentamos sobre todo a los amigos de allá de Río Negro, de Córdoba, a la gente de La Plata, esa es la publicidad de la coalición cívica, ok, somos locas, dice el afiche, no se puede creer. No, no se, no se puede creer, Ese Aparte, Estensuelo Recuerde, es la misma de Entre Ceja y Ceja, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. se ve que andan... Viene, viene la, con la una publicita de la coalición, viene, vienen pegando fuerte, ¿eh? Viene, viene a full. Les viene pegando fuerte. Viene a full. Bueno, bien, estamos acá, les recordamos a los oyentes, las jornadas de ciudadanía e inclusión en el puente Nicolás Avellaneda, aquí en el barrio de La Boca, en esta transmisión especial que también está realizando radiográfica Mientras nosotros estamos haciendo el programa, mientras la gente pasa, también viene la gente que es de Isla Maciel, ¿no? que cruza, va y viene. Este, este puente reemplaza la posibilidad de tener que cruzar en los famosos botecitos de Isla Maciel a La Boca, o en el peor de los casos, tener que tomarse el colectivo y dar toda una vuelta por todo lo que es la localidad de Bellaneda para poder ingresar a Capital. Realmente está remodelado, está muy lindo eh, lo teníamos, teníamos pensado venir en algún momento del año a hacer un programa específicamente acá, al puente Nicolás Avellaneda porque los que participaron en la remodelación de esto fue el Ministerio de Desarrollo Social junto con un montón de organizaciones sociales de La Boca y de Isla Maciel Así es, la verdad, la verdad que quienes, quienes vinieron acá hace... Cuánto, cinco o seis años de atrás, nada que ver, nada que ver lo, lo, lo que era esto. Realmente es, es notable, es impresionante el, el trabajo que se hizo y, y lo bien que está. Eh, pensaba un poco esto de las jornadas de inclusión. Bueno, el, el puente forma parte de esa jornada de inclusión, eh. forma In, parte de esa jornada de inclusión realmente. Indudablemente podríamos decir que es casi un símbolo de la inclusión este puente Nicolás Avellaneda que está, pero muy, pero muy... Muy lindo y atendido por toda gente de organizaciones sociales, con los ascensores andando, con las escaleras mecánicas, la gente cruza con las bicicletas, con los carritos de los chicos, con un montón de cosas. Bien, estamos terminando el tercer bloque de Sudaca. Ahí nos quedan unos minutitos. Si no, Leandro Pafundi, el frío lo tiene a mal traer aquí en la boca. Estoy muriendo de frío, no salir a caminar porque las piernas se me congelan todas Yo tengo un problemita en particular con el frío, así que... Ya lo sabemos, inédito, es la única persona en el mundo no, no vamos a contar intimidades, pero bueno, así las cosas La única intimidad que puedo contar es que la otra persona que conozco que tiene La única, la segunda en el mundo, se curó porque se juntó con un cura y empezó a rezar Así que, Bueno, no, déjelo así porque lo vamos a contar con el publicista de la coalición cívica Eh, un Lunati, sobre el estribo, diga Sobre el estribo me quedó que Yo a Evo lo banco a muerte Pero se mandó una increíble No sé si la leyó Dijo que el 60% o hasta el 70% De las causas de divorcios Y cuernos en Bolivia ¿Sabe a causa de qué son? De, de... ver telenovelas Y, y, y, el, y, y tiene razón. Y tiene razón, usted y, lo banca. Y, y tiene razón. Y la delincuencia ahí que se produce en Bolivia es, es por ver películas de acción y de terrorismo. Bien. Yo lo que le quiero decir al señor Evo, ¿qué compañía cable tiene? Porque me parece que, ¿se acuerda el diario de Grigoye? Me parece que tiene el cable, el cable de Evo. Le están cambiando de compañía de cable y le hacen ver cada película. Bien. Es, es raro, ¿no? Es raro, es raro. Bien, estamos terminando el tercer bloque de acá. Estamos aquí en el puente Nicolás Avellaneda. Vamos a ir a los compromisos institucionales de cada uno de las radios. Y en un ratito nomás continuamos con este sudaca itinerante aquí en el barrio de La Boca. Sudaka Somos Sudaka Somos Sudaka Sudaka Bien, retomamos aquí estos sudaca itinerantes. Estamos aquí en el barrio de La Boca, en estas jornadas de ciudadanía e inclusión empezando el cuarto y último bloque del programa. Estamos aquí con un poco de, de fresco, pero bueno, la estamos pasando bien, ¿no, señor Correa? Sí, estamos pasando bien acá. Un poquito de fresco, estamos ahí al lado del río, bueno, es normal. Un poquito de viento... Hay olor a choripán, ¿eh? No sé si ustedes lo huelen, ya hay olor a choripán, no. yo tengo unas ganas. Bien, eh, yo les quiero decir que si, si, hay algo, si hay algo que a la gráfica me parece que no le va a faltar a la gente radiográfica son facturas. Se trajeron pero una cantidad de facturas para hacer esta producción. Yo creo que lo trajeron. O sea, de, a ver, ahí. Una suerte de 20, 20 facturas por persona de la gráfica, más o menos, algo al Hay una muy buena producción de facturas, van a empezar a repartir ahora. Habiendo choripanes de cerca, están locos. Bueno, pero vinieron temprano, acá vinieron temprano la gente. Bien, nos ponemos un poquito más serios, retomamos algo de lo que es Sudaca itinerante y les comentamos que uno de nuestros columnistas, sobre todo el Rubén Dri, un amigo de la casa, eh, teólogo, filósofo, nos preparó una columna para el día de hoy. Este, ¿Qué tiene que ver con las elecciones, el tema Shock y todas estas cosas que están pasando? Así que aquí en Ciudad Itinerante vamos a escuchar ahora la columna de Rubén Dris. Nos encontramos en un año electoral, pero no se trata de unas elecciones cualquiera, no se trata simplemente de elegir autoridades, Lo que se cuestiona en estas elecciones, el desafío que tenemos en estas elecciones, es la de elegir el proyecto o modelo de país que queremos. En estas elecciones tenemos que definir qué proyecto de país queremos. Porque se presentan dos proyectos enfrentados. Un proyecto o modelo expresado por el kirchnerismo y fuerzas afines, entre las que destacamos, la de Martín Sabatella, que es un proyecto nacional, popular, latinoamericano. Es decir, un proyecto autocentrado que piensa en primer lugar en el desarrollo del mercado interno, en la dignidad de la nación, que que piensa en la realización de los sectores populares y que mira hacia Latinoamérica y no ya hacia el imperio de turno, o sea, en este momento, a Estados Unidos. Es un proyecto de crecimiento con inclusión, una, eh, un proyecto que privilegia la defensa de los derechos humanos, que tiene una política de derechos humanos, y que además es fundamental que postula a la política como orientación de la economía. Es decir, frente a las corporaciones, la política es la que se encarga de orientar todo el proceso económico. Frente a ese proyecto o modelo, hay otro proyecto o modelo que es el que, el que es liderado por las corporaciones, Es un proyecto de vuelta al neoliberalismo que ha, de, que ha eh, producido la destrucción de nuestro país, sobre todo en la década del 90, y de hecho eh, se quiere volver a ese proyecto. Se quiere volver a las relaciones carnales con el imperio, o sea, al sometimiento del imperio, traicionando nuevamente o dando las espaldas a los hermanos latinoamericanos. En este proyecto, la economía es la que somete a la política, es decir, la política de hecho se descarta como instrumento popular de transformación. Los poderes concentrados, los poderes de este segundo proyecto, son expresados por, fundamentalmente por los medios de comunicación, no ya por los partidos políticos que están completamente deshilachados me refiero a los, a los partidos políticos que les responden, concentrados por los medios de comunicación como son Clarín, La Nación, Los Canales, han encontrado la manera de enfrentar, de golpear al gobierno y a los derechos humanos con el caso Joclende. Lo aprovechan para realizar esos golpes arteros. No tenían otra manera de hacerlo. Eh, sabíamos nosotros que, naturalmente, debido al avance del proyecto nacional popular latinoamericano y a las perspectivas que tiene de triunfar en las próximas ele elecciones, sabíamos que iban a oponer todos los obstáculos posibles. El caso Schocklender les ha dado esa oportunidad. Frente a eso no debemos, no debemos engañarnos nosotros, Hay errores que se han cometido, evidentemente, tanto en los derechos humanos como por parte del gobierno, pero no debemos confundir de ninguna manera esos errores con lo fundamental de los proyectos que hoy están en pugna. Este es un gran año de desafíos, es un año de militancia, es un año en que tenemos que dar pasos adelante muy importantes, porque en el proyecto nacional y popular es donde está el marco donde nosotros debemos trabajar. Ese es el marco general, no es que ahí esté absolutamente todo bien. Hay muchas cosas que están mal, que están muy mal, eh, pero precisamente esas contradicciones son, aquellos, son aquellas que nosotros debemos subsanar con nuestra militancia. La historia que escribe la CIA Yo me la paso por las pelotas A que en mi barrio el hambre se nota Y pasan balas todos los días Y la violencia se pone fría Y te espera Sentadita en el cordón Somos Sudacarga Bien, ahí pasaba la columna de Rubén Díaz, aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estaba ahí el señor Humbertito Lunati enojado con algo. Eh, Deje de ser enojado, basta. Pafundi pa me tiene mal, me es, tiene eh, mal traje. Es la, la anti-radio, Humbertito Lunati. Ya, eh, lo compró ayer. Eh, tiene los auriculares puestos. Cuando tiene que salir al aire, se los saca. <risas> tiene computadora, tiene iPhone, tiene todo. Y arma sus columnas en papel y lápiz. ¿no? Una cosa que no se puede creer. Increíble. Bien. Estamos acá con la gente del comedor Los Pibes. Estamos con Lito Borelo, con Lucas Yáñez. Eh, aquí sobre el último bloque de Sudaca la gente de, de La Boca. Comedor Los Pibes le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo va? ¿Está... ¿Todo bien? Todo bien. La verdad que una alegría poder hacer estas cosas. Uno le queda la sensación de que ha habido todavía mucha ausencia ¿no? de un Estado más presente en los territorios populares, eh, estas cosas hay que multiplicarlas, no hacerlas solamente en campaña, sino ver la necesidad imperiosa de ir construyendo un Estado más acorde al tiempo de transformación y por lo tanto un Estado mucho más presente en los territorios populares. Bien, eh, una pregunta que por ahí suena obvia para la militancia, pero no sé si para algunos oyentes que no están en la vida política cotidiana todos los días. ¿Por qué las organizaciones sociales participan de estas actividades estatales? En realidad habría que preguntarse lo contrario, ¿por qué no? Las organizaciones populares deberían estar entroncadas naturalmente en el despliegue de la actividad del Estado. Cada vez más me parece que los tiempos de transformación que van mostrando en toda la región de América Latina y también en la Argentina, es que ese actor social que en los 90 significó... una columna vertebral, un pilar fundamental a la hora de transitar los tiempos más difíciles de la Argentina, hoy siguen siendo actores fundamentales en la construcción del futuro. Por lo tanto, habría que acostumbrarse y tender más a políticas públicas que cuenten con las organizaciones sociales, con las organizaciones populares, no solamente como beneficiarios, sino como actores concretos de una política de Estado cercana al pueblo. Por lo tanto, la verdad que este... Debería ser un modelo a replicar. El Estado presente y a la vez las organizaciones que todos los días en cada rincón del barrio eh, hacen patria, no solamente los días patria. ¿no? Exactamente, está bueno. Eh, era la voz de Delito Morelos, uno de los representantes mayores de la gente, casi la, la imagen pública, el Comedor Los Pibes, digo, que anda ahí, que siempre habla y que está en todos los actos. Y a su izquierda está Lucas Yáñez, que es candidato también. A comunero en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en su comuna que integra el barrio de la Boca, Parque Patricios, Barraca. Esto se lo contamos para aquellos oyentes que escuchan el programa fuera de la ciudad de Buenos Aires. Lucas, bienvenido. Hola Mariano, ¿cómo les va? Bueno, eh, contanos un poco cuáles son las expectativas de un trabajo en esto que se va a denominar Las Comunas, que es una experiencia que va a intentar ser una experiencia de descentralización. en la Ciudad de Buenos Aires y que tiene como una deuda histórica porque ya hace unos cuantos años tendrían que existir las comunas en la Ciudad de Buenos Aires y recién en este 2011 se van a intentar empezar a poner en práctica que van a empezar a funcionar a partir del 2012. Sí, lo que hay es eh, como un, podríamos hablar, un desdoblamiento, no hay una cantidad de, de, de militancia, de gente de, de organizaciones sociales y populares que tienen una alta expectativa en que se puedan hacer cosas desde lo que vos decías, la descentralización y asumir eh, distintas cuestiones de lo que es el funcionamiento del Estado más cercano a los territorios. Ahora, lo cierto es que hay otra cantidad de gente que no conoce qué es la comuna, cómo se va a estar organizando, cuáles van a ser sus funciones, cuál va a ser el presupuesto. hay una zona gris que tiene que ver con esto que vos señalabas al principio, que esto tendría que ya estar funcionando hace 10 años, y los sucesivos gobiernos, y en particular el último, el de Mauricio Macri, permanentemente se encargaron de que esto no pasara, digamos. Hay que recordar que llegamos a esta elección de comunas no por la bondad de la gestión pro, sino por una resolución judicial, o sea, la justicia lo emplazó a que convoque a elección de comunas. Eh, pese a todo esto, nada, se sigue intentando recortar funciones y atribuciones y hoy por hoy no sabemos realmente qué es lo que entre manos vamos a poder hacer. Sí lo que sabemos es que con un gobierno de derecha como es el de Mauricio Macri va a ser muy poco lo que la comuna va a poder realizar, con un gobierno más... Eh, alineado con lo que es el proyecto nacional y popular, seguramente los espacios de participación sean muchísimo más grandes y por eso peleamos. Bien, eh, para la gente que no conoce, decimos que la Comuna 3 es enorme. La 4. La, la 4, quiero decir, perdón. La, es enorme, o sea, abarca. Eh, la zona de Barracas, la zona de Parque Patricios, La Boca, Pompeya, eh, Pompeya eh, a priori. ¿Cuáles son este, las políticas que vos creés que son así como fundamentales llevar adelante desde la comuna y que no pueden esperar más tiempo en este, esta gran parte del territorio de la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, esto en extensión es como vos decís, es una de las comunas más grandes. Si no es la más grande, es la segunda. Y en diversidad también, o sea, cada barrio... de esta zona sur, los cuatro barrios, La Boca, Barracas, Parque Patricio Pompeya, tienen una historia y una experiencia, una participación de organizaciones y militancia muy diversa, o sea, amalgamar todo eso eh, va a ser realmente un desafío muy, muy grande. Eh, lo que sí a priori uno recorre, que uno lo tenía más presente por estar eh, trabajando más eh, en lo concreto, en lo que es... la boca, es el, la preocupación por el problema de la vivienda. La vivienda, el hábitat, son cuestiones que no están resueltas, que se vienen postergando desde hace eh, años y que son necesidades que curiosamente las encontramos en los otros barrios también. O sea, tenemos un barrio popular, un asentamiento, una villa muy importante como es la 2124, que también pretende ser eh, este, urbanizada, que los vecinos quieran participar en un proceso de urbanización de, de esos territorios y tenemos todo el, lo que es la zona de, de la ribera del riachuelo también que necesita asentarse, instalarse. A la vez tenemos una zona que históricamente fue de producción, fueron fábricas, galpones, vos ahora estamos sobre la, Pedro de Mendoza, si haces unas cuadras para la izquierda o para la derecha te vas a encontrar con talleres, astilleros, galpones, depósitos que en su momento tuvieron una vida productiva muy intensa y que hoy por hoy están abandonados y que hay que poner en sintonía con este nuevo proceso de recuperación económica que viene viviendo el país. Bien, era la palabra de Lucas Yáñez, del comedor Los Pibes, también está acá Lito Borelo, los dos son del comedor Los Pibes. Eh, les pregunto para el día a día... de la vida política en el barrio, eh, ¿con qué discurso o cómo ir a convencer a un vecino o cómo hablar con un vecino, con una vecina que por ahí este, vota a Macri o que lo ve con, con simpatía el, a este gobierno de derecha que realmente es de los gobiernos más nefastos de la historia de la ciudad de Buenos Aires? ¿Con qué discurso ir con ese vecino para que empiece a cambiar de, de opinión y no enojarse e insultarlo? En principio lo que me parece, y más en general, lo que hay que hacer mucho es, es escuchar, es hablar con la... O sea, no hablar y uno bajar una tira de, de discurso, sino poder prestar 5 o 10 minutos a escuchar la, lo, lo que dice la, la persona con la cual queremos hablar. Y a partir de eso, seguramente eh, haya puntos en los cuales estaremos de acuerdo que se pueden ir reforzando, digo... Por fortuna, digo, para nosotros, el gobierno de Mauricio Macri deja flancos débiles por todos lados. Entonces, este, cuando habla de seguridad y, y su caballito de batalla era la policía metropolitana, pero la policía metropolitana no se puede hacer cargo de eh, custodiar eh, la entrada de los hospitales, por ejemplo, o este, la, la seguridad donde tiene presencia y está como decorativa... Eso también son cosas que, que al vecino le, le llegan y le llama la atención. Cuando Mauricio Macri habla de la educación y de que está enseñando inglés desde primer grado, también los vecinos ven que las escuelas están cayendo a pedazos, que no hay gas ahora en el invierno. Cuando habla de la salud pública y dice que la, los eh, barrios del conurbano vienen a, a atenderse a los hospitales de la ciudad, Uno sabe que ya hay compañeros de la capital que van a los hospitales de lo que queda más cerca, de la zona del conurbano, del Fiorito, el Gandulfo. Este, o sea, uno tiene la posibilidad de ir demostrando con hechos lo que, lo que se va este, quedando en el discurso y demostrando eso, que hasta ahora solo lindas palabras. Ahí está. Che, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de, de preguntarle a los dos, a Lucas y, y a Lito Bonello Eh, la organización social que es el comedor Los Pibes también construye viviendas en estos días de, de mucho conflicto con la construcción de viviendas y en esto de, de que por el caso Jock salir saliera a denunciar que una organización de derechos humanos nada tiene que hacer en la construcción de viviendas eh, estaría bueno que cuenten un poco esa experiencia no, no lo terminaron todavía pero ya está, está bastante avanzado Sí, eh, mira está claro que detrás del de andamiaje fundamentalmente comunicacional de todo el dispositivo contra Joclender y contra las madres, hay una intencionalidad política. Y no estoy queriendo despegar de la necesidad también imperiosa de que se vaya a fondo en la investigación y que se haga justicia. Y si Joclender es un chorro y un traidor eh, y ha utilizado a las organizaciones simplemente para beneficio propio y se ha enquistado en una organización popular pacientemente y ha llegado a ese lugar para después hacer un daño, está claro que tiene que haber justicia y hasta las últimas consecuencias, por lo tanto, se tendrá que investigar desde el primero hasta el último que estuvo implicado en esto. Ahora, también es cierto, que hay un bastardeo en el dispositivo comunicacional para que de eso se desprenda que las organizaciones sociales, eh, con qué tienen que estar haciendo, construyendo vivienda. Volvemos a lo mismo que le decía al principio, las organizaciones sociales en los últimos 20 años, en este país, en el momento más complicado de este país, fueron un soporte fundamental para que este país no se incendiara. y en América Latina, las organizaciones sociales. ¿Y qué hablo de cuando hablo de las organizaciones sociales? Aquellas que nacieron hace 20 años, 30 años en América Latina, peleando contra las peores políticas que hambriaban en nuestros pueblos. Esas organizaciones, ese universo organizacional, ese inmenso universo de mujeres y hombres que pelearon en las peores condiciones, son hoy un actor fundamental en el proceso de transformación. por lo tanto es lógico, es coherente, y ustedes son una expresión de esto. La mejor comunicación, la mejor comunicación comunitaria, alternativa, al servicio de un proceso de transformación, surge de la entraña de nuestro pueblo, surge de la entraña del pueblo que luchó y hoy expresa. Ustedes, acá al lado, al lado de los compañeros, al lado de las organizaciones, al lado de un Estado presente, en una ciudad con un Estado mínimo, Este es el papel que no solamente tuvieron, no solamente tienen, es el que van a tener que tener en la construcción del futuro que todos necesitamos. Ahí está, era la voz de Lito Borello, les agradecemos mucho. Lito Borello, Lucas Yáñez, del comedor Los Pibes, pasaron aquí por este estudio móvil, aquí en Sudaca, itinerante. Gracias a ustedes. Dale, muchísimas. Gracias muchachos. Dale. Bien, estamos acá ya casi sobre el cierre, sobre el estribo de este ciudadca itinerante. Vamos a recordarle a la gente que estas jornadas de ciudadanía e inclusión tienen, pero cantidad, cantidad de actividades, señor Correa. Sí, así es. Tenemos impresionantes las actividades que hay. Está el RENAPER, ¿sí? Donde pueden hacer el DNI. Está el INADI, está el sí, INC. El INADI, los amigos de Hubertito Lunati. Sí, los amigos... De... Y bueno, pero le arrimé bien, ¿no? Rayid y Villanueva. <risa> Rayid y Villanueva. <Yanola. risa> y, y listo, pim, pim, pim. <risa> está. está el Inca proyectando películas, la Secretaría de Deportes, con quienes hablamos, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Desarrollo Social, Educación, Salud, Justicia y Derechos Humanos. Los choripanes. Interior. ¿Quién? Los choripanes. Ahí está, los choripanes. Bueno... distintas actividades que se están haciendo en esto, ciudadanía e inclusión, presencia del Estado en el barrio de La Boca. Que va hasta las 16 horas para aquellos que están escuchando el programa en vivo y en directo, y aquí el señor Leandro Bafundi me insiste para que anunciemos aquí una página que estamos poniendo ahí... En el aire, podría decirse, ¿no? Una página web que estamos, en la red. Eh, que estamos poniendo en la red que se llama CristinaSomosTodos.com Fundamentalmente son testimonios de hombres y mujeres que quieren la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, gente del pueblo que opina este, de, de todos lados, ciudad de Buenos Aires, provincia, alguna gente de, del interior también. Este, nada, se las recomendamos, está buena, intenta reflejar también lo que piensa la mujer y el hombre de a pie, ¿no? todos.com. Ahí está Juan, ah, no, ya se le fue, ¿no? Estaba, esto, esto es hacer radio en vivo, esto es hacer radio en la calle Estaba Juan con las dos manos ocupadas y con el pie, tipo dibujito con un perro que le empezaba a agarrar ahí el, el tarascón, le quería tirar ¿no? Se mandó un perro, claro el puente Nicolás Avellaneda también son parte de, de la jornada del paisaje eh, Señor Molina, le manda un saludo eh, Leonardo Grifo, arquero de Defensores Belgrano, dice que el miércoles le dice un regalo para, para que no venga triste al programa. Espectacular. Regalo, espero que mañana repita. Bien, eh, nos empezamos a despedir. Yo no quiero dejar de, de saludar a las radios amigas y a toda la gente que nos ayuda a hacer sudaca, pero antes decir que este programa, cortito y al pie, desde lo más íntimo de, del corazón, está dedicado a la memoria del negro Molina, que... aunque tenga mi mismo apellido, no era un familiar, pero que fue uno de esos peronistas de ley, 83 años, falleció el 16 de junio, vaya paradoja, este, nada, de esos militantes gremiales de la vieja usanza, incorruptibles, que murió ahí, este, un tipo como muchos en la Argentina, que por haber estado clandestino durante años no tuvo jubilación, le costó muchísimo poder sacar la jubilación. Pero bueno, nada, quería dejar ahí el dato y saludamos a las radios amigas. Así es, vamos a saludar a las radios amigas. Eh, estamos hablando, por supuesto, de radiográfica aquí en Barracas. FM Moreno, a la gente de la Provincia de Buenos Aires. A la gente de Cuartel Quinto, FM La Posta. A la gente de Montevideo, la gente de FM Del Carmen. Eh, les saludo inmenso para la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, estamos hablando de Farco. Y también a las radios que nos retransmiten semana a semana. Eh, ellos son en el Bajo Flores, FM88, FM, FM Bajo Flores, a la gente de Quilmes en FM Compartiendo, en La Plata, Radio Estación Sur, en Ciudad Oculta La Milagrosa, en Doc Sud, Radio Tranquila, en Córdoba Ciudad en Radio Revés. 88.7. También en Córdoba, Montemaíz, eh, estamos transmitiendo por eh, FM Urbana ¿sí? y FM Mural en Chipoleti. Ahí es de la biblioteca, ¿no? Así es. Ahí está. Bien, a todas las radios les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por compartir esto que es Sudaca Itinerante. Eh, les decimos a la gente que está escuchando en vivo y en directo por Radio Gráfica... que siga ahí pegadito a la radio porque ahora se viene la pichana y se sigue toda la programación de radiográfica aquí desde el puente Nicolás Avellaneda. el señor Humbertito Lunati eh, muerto de frío, nos vemos la semana que viene ¿va a andar por acá o no? claramente, ¿qué día para guiso de lenteja hoy? Eh? bien, eh, tráigase una poesía para la semana que viene si quiere le gustó, le gustó, se puso romántico ahora, ahora que se hace el poeta. bien, el señor Leandro Pafundi está ahí casi casi que no puede, dice, sí, sí, mandá saludos, que está todo bien. Estuvo en la operación acá, en el piso, Juan Pintos, eh, hoy haciendo esta producción especial, señor Víctor Andrés Correa. Bueno, nos seguiremos viendo, si así lo quieren las cosas. Si así lo quieren las cosas. Le iba, a decir, le iba a decir algo, pero bueno, déjelo ahí. Usted sabe lo que estamos pensando. Señoras y señores, esto fue Sudaca Itinerante, aquí desde las Jornadas de Ciudadanía e Inclusión, sigue la radiográfica, sigue toda la transmisión, aquí desde el Puente, Nicolás Avellaneda. No vale Y voz, Dios. Y a la Somos sudaca.